Luego y cochea, reconoí esas fustas por olor, de qué árboles vienen, qué edad tienen, y olorándolas, sabe si estén talladas ahora o adesora, y les devina los posibles contratiempos. El yo fustero, donde que feba suyos propios chuguez en otarrado de casa suya, dobico de callo hueso. Nunca no tenía máquinas ni agullanes, a man, feba todo lo que fa, y de suya man, nacen los millos muebles de La Habana. Mesa hasta minchar celebrando, leitos, y sillas que faulo de levantate. Al marios doa ropa le cuaca quedase. Orlando treballa den del amaneixer, y cuando a sol se enba tarrau, se entranca e encheca vídeo. vídeo. Dimpues un pulla al daños de treballo, Orlando se afeito o presen de mercarse un vídeo, e vivelle unha cinta para datra. No sabeba que lle eras por o cine, le diz un vecín. E Orlando den explica que no, que a ele o cine le bufa a pocha, pero seno por o vídeo, no podría aturar as cintas da estudialle os muebles. la escuela nuestra, lengua de imposición, si lo del encuentro, a nadie se le obligó nunca a hablar de que The world is mine, mine, mine. Who can stop me? I'm the king y es un tiendo FM y un miércoles más, Precipia, Zendorella. Y ya sabéis que como todos los miércoles seremos con vosotros de calas 8 de la tarde y que vía un teléfono para que nos tuquéis conectamos música que llegue el 976-29-1390 y 8. También un blog en que puedes leer muchas de las noticias que leyemos aquí en el programa. La adresa y es cendorella.wordpress.com. Entre otras noticias pues charlaremos de una vaga general en el ámbito de la mostranza que había en Galicia o pasado 21 de chinero contra un decreto que prueba de cero Partido Popular eh, pues, discriminando a la longa galega. Y pues, charlaremos cómo pasó ese día de vaga y una manifestación masiva que había en Compostela. También charlaremos dos diners que el gobierno de Aragón destina a un centro de desembolique de Opus en Balbastro en, en una sección de, de colegia que hacemos aunque rema, cuando remate el programa, te leeremos leyeremos la noticia de Bucardo Y también te os presentaremos un disco de Acoya Es carne fin haciendo programa Ahora somos en Tindo, o disco La Chaminera entre líneas Porque nos la ha traído Chan un... un. <risas> Un compañero de la botiga de Liga y Esfand, buenas tardes Char. Hola, buenas tardes. Y seremos charlando con él y haciéndole una chiquita a entrevista. Como ya todos hemos visto hoy tenemos un convidado que es miembro del liga yo de fauna del aragonés que nos va a charlar de más que más la botiga que empieza esta asociación de ir a longa aragonesa con sus materiales y pues también en general de lo que fauliga yo y lo que llegue eh, el liga yo compañero tarde un honor y un placer estar en esta radio <ríe> pues bueno pues si quieres eh, vamos a charlar un poco de, de historia de liga yo de fauna de cuán principio esta asociación y por qué por qué principio a trabajar gallo de Falunés del aragones eh, empezó a trabajar en 1982 que ya plebió, y salió con la intención de dar una dignidad a esta lengua y pero más que más a ram de calle porque eh, allora ya era o a hablar aragonesa en Huesca que probaban de trabajar en una temba más más académica más ...más culta o la publicación de libros, etcétera... ...que lle en opuesto a un ...y lle un puesto al dentro dentro de movimiento de defensa del Aragonés... ...pero Fablans eh, le ha sido eh, meterse en una demba, ...pues más de, de carrera, más de chel, más social... ...y tal, ¿no?... Y ...entonces así hemos estado desde 1982... Eh, ...hemos visto amanecer muchas asociaciones... ...que extienden también la lengua aragonesa... ...por finito, muchas cosas de conchunta... Y bueno, podemos decir, somos muy orgullosos de haber encetado muchas custodias que otris de un puesto han Y eso pues nos honra, porque somos seguros de esta traza que lo que hacemos lo hacemos bien, vamos por buena tercera y que tiene aceptación todo aquello que que hacemos, en de achambretas, en de la edición de de libros y discos, de bolinas. de troncas de navidad, etcétera, ha sido un camatón de cosas de utilidades que hemos enfrentado en Fablans y que parece que a la, la sociedad de Aragonesa Licuaca y emita y a veces me llora Ya son más de de 20 añadas de de asociación naditor no, de 1900 <risa> bueno bueno no, <risa> no tanto. tanto 1982 más de 20 añadas nací aquí en Zaragoza pero se extendí ya por más puestos ¿no? de, de sí, que Zaragoza en este en eh, Fablans y ahora una federación y ahora semos a ver qué más en, en Canfrán con Espelungue, hemos en Semianigo con con Ahí me Matarán Eh... Voy a Calibo. Con Calibo, perdón Eh... Boira, y en ese ya dos caballés eh, Estísimos en Zaragoza Y en Teruel, y Carrasca Pues, yo un éxito pervivir tantas añadas como asociación En un mundo asociativo como el aragonés Que yo pero difícil Pero también, lleva un éxito poder extendillate en Dillate, Dillate, Zaragoza Que parís, que llegan, que se arrocla siempre O movimiento asociativo Plegar mismo en Teruel, que lleva una tierra difícil Y fura, fura Bueno, eh, Eh, en 1982, a pocas de salir De, de aquello y entrar en una democracia eh, Toda la chen, toda la sociedad en general Tenía mucha gana de, de achuntarse eh, fue en principio las, las peñas de, Las peñas del Pilar eh, Amanición de interpeñas Y lleva, un, lleva una utilidad Asociativa muchísimo gran ahora. Pero cuando pasó los tiempos eh, Yo sostengo una teoría Y es que Eh, cuando amaneció en, en en, pues, a las grandes superficies impuesta telefonía a móvil internet, la chen hay uh, estallándose y haciendo mm, núcleos mm, chicos tan chicos como, como una familia o ellos mismos porque eh, las grandes superficies y esclatero eh, como todas te ofren una cosa que el resto no entonces tú eslices ambas, ¿qué beneficio tienes si es lisa es una botiga o es lisa es una tra. Como una asociación no te da agarra beneficio personal, sino que al contrario, tú vas a, un, a una asociación a trabajar, a poner y no a sacar, pues entonces eh, entre la asociación y la gran superficie, pues la chen se va a la gran superficie. Y entonces perdemos, el, pierde un movimiento asociativo. Y desde que en principio la el campo en aquellos tiempos, Y ahora tenemos un fiscal de, de grandes superficies, de centros comerciales, de telefonía móvil, que siempre están... voy a decir porque tengo una mica más de beneficio que en este otro. Y de esas guerras comerciales, los que perdemos somos los que... no los que ofrimos, sino los que demandamos, ¿no? Y a así yo, yo pero bueno, yo movimiento asociativo en general. Eh, personalmente, eh, pertenezco a otras asociaciones y pasa a ser también lo mismo. No solo que en el movimiento aragonés, sino que en otros movimientos... Sociales, culturales, despensa de, de o medio ambiente, pues pasa absolutamente lo mismo que, que, que hacemos Antes más, llegamos éramos muy y ahora somos muy pocos porque la Chen no tiene beneficios, Sino que tiene que venir a Trevallana, entonces eso ya no, ya no interesa Bueno, pues aquí hay Radio Topo también resistiendo <risa> todas estas añadas También hay una radio histórica, apenas, hasta más de las nuevas tecnologías y, y de todo eso, aquí continuamos Xa, hablaremos de las actividades que fa o Ligallo en Famuitas Y nos íbamos a centrar más que más en Abotiga Bueno, Xa, a Abotiga de Ligallo Abotiga de Fablánx, que puede bellese en abotiga.com Lle a primer web de vendas en Aragonés Y también pues otro feito histórico Como las primeras troncas de Navidad como las primeras borinas oficiales del Aragonés con, con los conciertos del Aragonés en la carrera y las primeras chambretas pues tenemos ese, ese honor de innovar y de sacar ¿no? aunque había otras iniciativas que también venden eh, cultura aragonesa otras webs de venda de libros que también venden libros eh, que también vendemos nosotros en Aragonés y otras cosas pero eh, yo estoy que somos a primer a primer web de vendas online Tamercar en aragonés, no cosas en aragonés, sino tan mercad en aragonés sí y es importante que la chen pueda bueno, las nuevas tecnologías pues que el, aragonés, el mundo de aragonés adapte también a te, te estas tecnologías y pueda o sea, quitar esquimen de, de de los granitos sí, sí, sí, skimen, sí. no, esquimen social me, me refiero, sí bueno eh, cuando digo que somos la primer web que vendemos en aragonés y porque eh, a nuestra máquina de vendas eh, tiene esa posibilidad de poder eh esnadesar en lengua castellana y en lengua aragonesa ¿Vale? y un pues si se programa bueno no es no tan tan especial pero yo un programa que ser decir como tienen otros vender en inglés y en castellán o en inglés, francés, alemán y en castellán pues nosotros vendemos en primera solo vendemos que en castellán y en aragonés Eh, Profe es que si tú quieres vender en alemán no tienes dar problema porque le das un botón y salen todos los textos todas las todas las pichorricas y custodias que tienen los, los programas de vendas eh, salen ya de también porque ya vi una traducción previa que tú has insertado y ya está pero feliz a, esa faena en aragones pues que al felamán que al metete dentro del programa y lleva una faena no se puede decir que de chinos pero y una faena eh, fura con cietuda y graniza Entonces, bueno, pues ya se puede mercar en aragonés, pero en cada quedan cosas que van pequeñas partidas de programa, pues que en casa son en castellán que vamos produciendo chino chalo. No sé si me he interpretado esto del esquimen, yo me habría preferido más que más a la Chen que muchas vegadas quiere mercar un libro, una chambreta, esas famosas chambretas de antismas de las palabras en aragonés y muchas Chenos se ha batado entrezas yo me presina un mensaje de un lugar que le cuaca un mundo en aragonés y lo saben Enderezar esta una una chambreta visa y ahora puede hacerlo a través de de internet. Eso es ya lo que me refería con quitar esquimeses. Sí sí, sí sí. Sí vale. Perdona, no, no te he entendido. Perdóname. Eh, sí, uno de, de los problemas que tiene la cultura aragonesa o movimiento o movimiento social sobre el Aragones, y es que está eh, so, pervivir administramos eh, perras. Y soy esclatero y Dengun no puede no puede negarlo. Una asociación amenista perra hasta poder eh fer proyectos que den popularidad a la asociación, al movimiento que exfende y además den perras para poder continuar haciendo proyectos que puedan eh, eh, colocar a la chen y plegar a, a más público, a más, a más sociedad. Pero te administran perras, eso es inexcusable. Eh, Fablan, en este Inte prueba de sacar esas perras eh, por medio de la Deabotiga.com con abotiga.com se consiguen dos cosas por un costado, sacar esas supuestas perras que vamos a ganar con la con venda con el, con el incremento de venda antes de vender en la botiga física y por otro costado, una esparcidura que no se puede lograr data traza podemos tener una web muy buena podemos eh, esparcir la web de fablans podemos hacer muchas cosas pero cuando una persona... no te voy a decir ni de hecho ni de Barcelona ni de París una persona de Zaragoza quiere marcar una chambreta no sabe tan enderezarse. si eh, se le ocurre escar eh, chambretas en el agonés va a irte a la botiga punto y entonces así ya tiene la, las dos opciones porque tiene la adresa de Fablans la adresa física de Fablans tiene un horario tiene un teléfono y encima es, de poder venir físicamente a la botiga como podría venir Antimax puede mercar por internet que no sería la primer persona de Zaragoza que ya quiere mercar por internet Bien, ¿y qué productos ofrecen en la botiga? A más de chambretas <risa> Bueno, pues eh, los principales productos son eh, las ropas, que tenemos chambretas tenemos unos chubasqueros muy pinchos tenemos también gambetos Ahora hemos empezado a hacer ya forros polas, y se vamos materiales, eh, libros, todos los libros que tenemos en la botiga son los que nos van saliendo, y toda la música que se va haciendo en aragonés o de cultura popular aragonesa, eh, y nos queda, eh, hemos encetado ahora a vender eh, instrumentos musicales chicorrones. Eh, gracias a Tremol, eh, seguimos vendiendo también por internet, eh, encarado y, y, y empecipiando, pero vamos a vender eh, chicos de instrumentos, pues carrascletas, turutas, pinfanos, pues cosas chiquetas que son así un poquito más de llevar y más agradables de, de mercar, que no una gaita, por ejemplo, una guitarra que ye, tienes que ir allí y tocarle y te estala, pero cositas y más chicorronas, vamos a vender dondeabotiga.com. Pues ahora que charlamos de música, eh, bueno, somos sentiendo Ahora de Fondo, un disco que nos ha traído Chan, dice la chaminera entre líneas, música tradicional y literatura de autor, con textos de Ángel Vergara. Si quieres, metemos otra canta de los discos que, que nos has traído. Pues la que, la que quieras. Puedes, puedes meter de el disco Aysena 2, editado por Fablands. Eh, puedes meter, por ejemplo, la primer canta que lleve María José Hernández y lleva una canta que solo puede trobarse que en este disco de Aysena Eh, que lle en aragonés y se clama se clama agua que mortal hace gracias y uy, porque lle preciosa Y me pone los pelos como escarpias bueno pues nos con esta canta de María josé hernández agua que mortal hace en un palco, furtale viento la voz, pa' que el odio sea plevia, daña suya canción. ta que el odio sea plevia, daña suya canción. No más sentindo fendorella en el FM y hoy pues somos entrevistando charlando una amiqueta con Chan que lleve de la asociación liga Yo de Faulans del Aragonés, Federación y de Faulans del Aragonés de Zaragoza y nos lleve presentando, bueno llevan charlando ahora la botiga que, que tiene por internet. Sí pues eh, una persona que siga en Zaragoza y que quiera manejarse físicamente a la botiga, eh, ¿cuál llega a su dirección y qué horarios, qué horarios puede tomar la botiga abierta? temos probando de tener ya un horario abierto porque en antes hemos pecado PEN en hablar de no tener un horario amplio de ventas y ahora hacemos lunes de meditins trancaus, pero fuera de lunes de meditins somos de lunes a viernes de 10 a 1 y de 5 a 8, que ya hay un horario al tu amplio de para poder ir y los sábados de meditins también somos de aquello de 10 a de 10 a 1 al tu vaso porque se fa un curso así en fablans y también abierto y se puede se puede marcar y la derecha electrónica has visto que era la derecha electrónica eh a botiga arroba fablans punto org y qué más nos cuenta hemos hemos querido mantener el dominio de de fablands dentro de de aunque a botiga a botiga punto com por tres de lo que lleves Eh, mentalmente lo que lleve Fablance vale, y de hacer una una botiga eh, com, com de comercial, eh, pero la dirección electrónica, hemos que, más que esto, mantener el dominio de Fablans, porque no visa de estar la botiga de Fablans y, y y todo uno, Fablands y lleva lo mismo. Lo que pasa que, bueno, pues eh, cada uno trabaja por separado. Continuando con la web, porque bueno, la, la botiga de Fablans ya llena así de Fablans de, de Fasabelo. pero la la novedad la página web a botiga puntocom como te has dicho tan lleve mucho trabajo mantener billada una página de estas características bueno una vez una vez que tú ya tienes todos los productos puestos a intro puyados en la web pues ya tu vas mantenerla no llegue way de faina porque bueno pues te viene una cosa nueva la metes y eh, rematas de vender otra y ya no había ya no había pues la sacas y eso no llegó a ir la feina y encetar, y conseguir que, que todo lo que tú tienes en a, todo lo que ye es capable de vender, era en la web, y eso ye una feina, pero, pero, pero burra. Entonces en este ínte eh, continuamos puyando cosas, puyando productos, y puyando, y puyando, vamos por por partes la música prácticamente ya ye toda puesta en la web, eh, ahora encetamos con los libros, cuando menos... Lo que, lleve más, ...lo que lleve más vendible... ...y después pues, remataremos con, con las ropas... la chambretas más que más... ...aunque sí que había, había coseta puesta... ...pero no llé todo... ...entonces... Eh, ...remataremos con las chambretas... ...y antes pondremos... ...pondremos lo de Tremol... ...y, y bueno... ...y entonces cuando tengamos todo... ...ya siga a toda la vida... un montado de, de la botiga... ...la cosa ya será más tranquila... ...pero ahora... ...bueno y... ...seguir con la con rematanza de la traducción... ...de un programa... ...de vendas... y entonces ya descansaremos interés, eh, tenemos Faina Faina Faina y más Faina y y después Faina otra vez y de entre todos los productos que venden en la botiga eh, ¿cuáles son los que más aceptación tienen entre los que más gozan de mercar? Pues hemos vendido precisamente el disco de Isena 2, por ser el disco de, de Fablans eh, y lo más difícil de trobar fuera de fuera de Fablans porque de todo lo demás bueno pues que si ha tenido interés de ahora pues eh, ya lo entiende la novedad por ejemplo de este disco de un disco de la ronda de San Martín del Río un disco probó interesante eh, este que también eh, llevo novedad también llevo muy todo demandado porque ya y he puesto allí la chen eh, que lo ha plegado de trigar por por Orte escape ha plegado en la botiga .com porque no se traba en otro puesto y nos han demandado chambretas y eso, pues como tampoco lo tenemos muy todo bien organizado, muy todo bien montado pues tampoco nos han pedido luego, vocabularios de Martínez por ejemplo, gramáticas de Nagore pues cosas, está, eh, sí que tiene sí que tiene demanda, y luego un disco que ya ya a pero que en cuanto y que eh, torne en Fene, tornaremos a tener en Fablans que lleve disco de las rancheras de de la asociación Alakai de Chaca, no sé si lo es sentido. No, pues ya, ya todos, ya todos lo ofrece tener, Y un disco que han feito la asociación a la calle con una replega de, de collas de todo, el, de todo el pirineo y son eh, Marino Constante, es un poco de memoria, Marino Constante, le, los chator de Mbun eh Pepe Leda, eh, Marmero, ahora sí de memoria, pero, pero eh, Chen, diste, la ronda de voltaña, Chen, dista, dista guisa Y bueno, pues han feito un disco solo que de rancheras. Y una cosa, bueno, esto solo pasa que en el mundo, en el país de Buñuel, que hasta <ríe> en la pirenea rancheras, ¿no? Bueno, pues así lo tenemos. Y, y un disco que han feito 1500 copias, y ya cotolado y van a hacer una reedición. Y nosotros, no sé si nos quedaban un par de discos en, en la asociación, y, y además tiene un pre muy barato, de 13 euros, y bueno, pues que. pues en cuanto y que esté reeditado tendremos otro FASCAL allí y tener pensado pensada bella novedad tafer más para van en la botiga a más de lo que hayas dicho del material novedoso una bella novedad que nos pueda dar pues hombre estamos pensando en material nuevo especialmente de ropas estamos eh, pensando no voy a dar y de ellas luego se gafan y se quedan <risa> sin cosas pero hacemos hemos probando de hacer otros materiales que no son que no son chambretas Y en cuanto y que lo enfaigamos, pues será en la web y faremos espaldidura para que todo el mundo lo sepa. Así no es que tofa a la, la tisla con una pachina de la botiga. Hemos principiado diciendo que sí si que ya tornamos una mica charla más de fablans, que una de las actividades que se va a y era esta botiga, que hay un firme treballo, pero anti más, enfa muchas más. Por ejemplo, estoy que fe, bueno, de seguras que fe cursos, teatro, nos puedes... en ampliar si bueno o clásico de cursos que hacemos desde desde 82 hasta ubaso seguimos yendo, hacemos cursos en Zaragoza capital y hacemos también cursos fuera de Zaragoza. Tenemos un maestro achustado pues que va por ahí haciendo ronda y haciendo cursos por por Media Aragón. Eh tenemos una chicota joya de teatro que tiene una obra funcionando que se llama Escartas da Lola Bisi. que lle también, bueno, pues aquí si era interesado, pues se puede contratar en cualquier de y, bueno, pues una obra eh, costumbrista pero en Aragonés de Arraso eh, una traza que ya no se tiempo y que ahora atorronamos otra vez con ella para esparcir la Aragonés del Teatro que lleva una una, una vista interesante y que, pues no pues no se toca a de pues aquí tenemos la la Coya de, te, de Teatro que se llama Renasedura que dentro de fablans ...y que, bueno, pues que llegue por ahí encetando... ...tiene esto, ha el el cuento, veía cosita... Las hemos encetando ahora y, y ahí está... Eh, ...semos también con la tronca de Navidad... Que ...ya hay otro clásico de Fablines... ...que por suerte, pues también... Eh, ...no somos los únicos que hacemos troncas... ...que llegue nuestra intención... ¿no? ...porque si nos quedamos con el monopolio, pues no... ...no hacemos cosa... ...atrás entidad son ofendo troncas de Navidad... ...los son muy bien... Y, y se lleva la intención de, de que en unos años pues toda la chen pueda tener una tronca en casa suya y estañada en diabotica.com también hemos encetado a vender auténticas troncas de navidad para tener en casa y que cada cada casa tenga su tronca hemos editado también un chico disco en se mete eh, pues una vía un cuento sobre la tronca de navidad vía fotos y ya también unas chicotas ya una historia de... o sea una cosa altubas o capezuda de lo que lleva la tronca de navidad, los oriches porque se fascina trazas de fe la tronca de navidad, etcétera y esto lo vendemos en abotiga.com ya el año venían, ya tornaremos otra vez a vender troncas de navidad pero nuestra intención ya que en cada casa aragonesa los presents de navidad los traiga, los cague la tronca y no el chonflo colorado y encima hemos empezando que ya llegue casi que rematada una web nueva de fablans eh, fablans punto y bueno pues estará ahí así es que que todos son actividad todos son endereceras que vamos estirando y estirando y estirando y de vez en vez vale, y, y salen Pues en un poco con lo que nos has contado antes de que Fablans siempre ha probado de hacer pegar el aragonés en tal H en la carrera Si se me permite contar una anécdota, una baralla de Lolo por decirlo así nas, Ya H, por ejemplo, bueno, que, que ya aquí hablando Y con eso el aragonés Fablau pues por un programa que se a Liga Yo de Fablans, Pues mismo fue pues casi más de 15 añadas Que lo fue a en, en una radio chirmana vista que llega, que Radio La Granja Eh, además lo primero que lo hacía los os, os lunes de tardes de, bueno desde de nois casi y no sé, era una que llevé un auto que uh, o sea muy tono truco fija así fue una de las cosas que nos empentó en ta, esta, esta historia de la aragonés conocer pues un programa de en aragonés y ahora pues aquí estamos en uno cuál era el nombre eh, pues es que no, no me okay. acuerdo Huella negra llega de astilla radio topo mm. y, y era anterior anterior a... sí sí sí sí sí y después pues, lleva... voy a ir voy a apretar puede ser pues mmm, no sé si era ese nombre o no me para que no era ese ¿No era voy a apretar primero voy a cosa de pero es que no sé si era el programa uno que sé que pasó después un mensaje que también se va a ese programa que llega a letra C letra C pero letra C yo estoy que yo también estoy de radio topo sí. yo sigo radio topo hormido y me fa tiempo si me para que llegara de pero bueno adiós gracias entiendo que el aragonés en los medios de comunicación aunque Peren ha estado escaso, escaso, escaso pero, pero Peren ha tenido ahí un, una mica, un, una, una finestra abierta, mismo en radio, en prensa escrita, en televisión, en cara no, que uno de los retos que tenemos en Fablán de hacer eh, programación en televisión, que bueno todo se hará, ahora a ver si con la ley de lenguas y todo esto tenemos en Aragón, televisión no un programa frito por los profesionales que, que tiene Fablan, sino por profesionales que vengan bueno, no way <ríe> pero por, por profesionales out como digo y eso, pero bueno, y a través de, de, de las cosas que tenemos en Fablan que nos hago de decir porque luego se agafan y te las pillan <ríe> pero, bueno, pues ahí estamos Ahora que has nombrado a Ley del Buen Gardin impuesto hablaremos de ella, de ella Porque antes que le va a preguntarte Por una de las actividades más visteras Que la más multitudinaria que se fa por la Aragonés Y que fue a Liga y el Fablans, Que lleva la Aragonés en la carrera Fruto de Ofa de Aragones Aragonés en la carrera Y este disco que somos en Tino hay 2, uh -huh. ¿Qué nos puedes contar de la Aragonés en la carrera? Pues hay uno de esos proyectos Que en este una son, son aparcaos eh, Porque bueno En Eh, tornamos a la historia de Aragonés... en el ochenta y pues el movimiento social etcétera bueno pues sí es que lleva lleva a Cullita... la actividad como una una fiesta de un cabo de semana que amenistaba otro de meses de para, de parar y y ese cabo semana muy en eh, ...fendo... Eh, muchas cosas hasta que en un cabo de semana se se prevase de tener esa aceptación y se, y se entrada en los medios de comunicación, y esa aceptación social, etcétera y en este ínte, pues parece que hacer un concierto multitudinario no lle la opción, no lle una opción eh, no lle la mejor opción de trabajo de Fablanche, porque implica un... un... ese esfuerzo, y pues, eh, cal poner unas perras que puedes, eh, pues, sacarlas o no, y es fácil pinchar Los conciertos son, son complicados ahora, antes más no, porque la Chen iba a muchos conciertos, ahora la Chen ya no va tanto a conciertos, entonces eh, bueno pues llega una cosa que se ha quedado, se ha quedado ahí. No quiere decir que no, que no torne a salir otra vez, pero en este int, eh, la balancina carrera lo tenemos aparcado. Y ahora sí, y el intent que puya la audiencia de ya <ríe> ¿Cómo veis tú la tuya asociación a ley del Vengas? Eh, Me alegra que me ha gustado esa pregunta <risa> Bueno, eh, desde 1982 eh, Insisto, se hemos mandando Pues esa reconocedura por la aragonés Y una ley de lenguas Y una reconocedura oficial eh, De la lengua aragonesa Que es la que, la que charramos eh, Ya tenemos la ley Ahora en este ínte hemos cambiado de taravidao de luitas Porque de que ahora luitábamos por una ley de lenguas digna ...y ahora tenemos una ley de lenguas... ...entonces ahora la luita... ...tiene que enderezarse a que la dignidad de esa, de esa ley... ...siga la que nosotros demandamos... ...que llega perra perras para la ley de lenguas... ...porque una ley que no tiene perras no vale tal cosa... ...y que se aplique... ...con la dignidad que pensamos que, que se tiene que aplicar... ...porque una ley... ...la misma ley lo que tenemos ahora aplicado bien... pues puede ser una herramienta corrupta para que el aragonés tenga tenga lo que tenga la presencia en en, en la sociedad que nosotros queríamos que se que se merece pero esa misma ley mal aplicada pues puede ser la muerte total del aragonés entonces ahora que el o estar a vidaude del vital y esperen ahora ye estar de zaga de la ley estar de zaga el de gobierno y demandar que esa ley se aplique corruptamente a la fin acabo ya la fin continuar gritando bueno si si sí, no nos queda atrás Como, dice, como dicen los de, los de Pedalia u, u, u, u reciente <risa> bueno pues si ¿sí quieres metemos a Tracanta dos discos que nos has traído, Taquita tafendorella. venga pues puedes meter por ejemplo de y es que tienes ahí el de la ronda de San Martín del Río vía un curte que se clama estirado como un abadejo que es una cosa muy interesante y está ya una de las novedades que nos demanda muy la la porque no había Eh, no había una traza de trovalo en las botigas, ni, ni en el corte inglés, ni en las grandes superficies, y esto no se si trova. Por eso las grandes superficies ganan muchas perras porque venden solo que las, las, las superventas. Entonces esto hay una superventa de Fablands y una superventa de la música popular lagonesa que no se puede trobar en otro puesto que en la botiga.com. Bueno, pues nos pues, con, con el disco de La Ronda de San Martín del Río. lista charlada con Chan de, de Gallo de Fablanz eh, remeranos cuál la dirección electrónica ta, ta cual siquiera quiera que quiera escribitos y mercar bella cosa o metes en contacto con vosotros pues yo atiendo todos los correos electrónicos desde abotiga arroba punto o reggae así semos que llegue eh, la dirección electrónica que dice en la web de abotiga punto com y bueno pues así sabemos, eh, si Belún tiene interés en tener a pedras novedad, etcétera, pues que me escriba y lo meteré en una lista de correo y prometo no enronar a ningún porque tampoco nos mandamos tanto y para que siga una cosa agradable, si no, cuando enronan nos mandas a escaparrar bueno, pues pues eso, abotiga arroba su RG y abotiga.com pues ya sabes, tenés en internet un, un puesto en que trobar cosetas de un de mundo de aragonés Todas las cosetas del mundo de Aragones. Bueno, casi que todas. Casi que todas. Y si no viye la demandas. Exacto. Bueno, pues agradecer a Chan que haya quiso estar aquí con unos atros y cosa. Y ha estado un placer y un honor estar en el programa vuestro. Bueno, pues pusimos pues, a avisar ahora con, con una canta de escarneo. y pues, continuamos con el programa. De andar, el corredor irás final Faltan horizontes Que pulsan dentro los montes La teonde podemos no llegar? Falta tu delito pero duro de, de castigo Y los destinos que te hagas hallar pero no serás un tío, no se sabe lo de noticias pero la entrevista que hemos feito con la Chen de, de liga y de Javolans, pues eh, nos alarga una mica así más que avisaremos las noticias de galicia y asturias por programa venien y también este disco que es ofentindo y escarnio y cortesía de uh, la distribuidora alternativa buen Podcast y que no le hemos a presentar web tampoco pero o programa venien pues lo presentaremos entero Vimos a leer todos un artículo que le vamos ya arrastrando en defadillas que yo he quitado de la pachina Purnas.com. En estos tiempos que estamos viviendo, es clatero que todos somos responsables domello domellan bien A natura y cosa de todos y pro que sí, que todos tenemos a nuestra parte una suya vida y riqueza. Por eso, no yo es que el gobierno de Aragón, que chuga con los dineros de todos los aragoneses, emplegue beluns de esos dineros, traferos por... os posibles de alzar a nuestro patrimonio natural y poder desembolicar económicamente a zonas naturales y rurales de una manera sostenible. Si que emplegan eso, que no estoy diciendo contrario, fueras que también emplee por otra parte entre en cálice patrimonio, vía aparcamiento u vía aramón, u vía gran escala. web o Boletín Oficial de Aragón, fa publicosos acuerdos, decisiones, trámites u nombramientos distas pagueras semanas. De entre ellas, en nos el resumen, nos dicen que Vicepresidencia ha aprobado Orden de 28 de diciembre de 2009 del Vicepresidente del Gobierno por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en siete zonas rurales y una reserva de la biosfera. No desglose las actuaciones incluyidas Podemos ver, en efecto, que había siete zonas rurales que recibirán dinés: Semontano de Balbastro, Monegros, Sobrarbe, Ribagorza, Ordesa y Poset, Belchite, Carillena, Gudat y Matarraña. En los desglose por zonas, man y menos, turca Ficacio, una de las actuaciones en los semontanos, de entre otras sobre energías esvellables, turismo autivo, ucultius, ortofrutícolas, veíamos esto. Centro de interpretación Escriba de Balaguer, Barbastro, 60.000. A Omar Gindarra la ortografía en el nombre de Santo y que mete escriba con B y y con Baisa, 60.000 euros de programas de medio ambiente. Endreshaus, a un centro de interpretación do fundador aragonés, iso sí, del Opus Dei, a destacar construiu en Barbastro Asinas nos esplánica no proyecto os empresarios da cidade Overo. Podéis leer, leer a resta de proyectos que estarán financiados con este acuerdo, y vinabeluns que pueden discutirse, como parkings, iniciativa privada o albergues de montaña, pero este de balbastro se eleva o número uno en dinero gastados en cual cosa que no siga hasta que son destinados. Teño tiempo, teño vida, cuando hoy se fecha Voy para casa, a rodajilla, el tiempo pasa Hasta que vea, pretende no se Un carro no puede una familia. Enroba al bordo y casquetita has franzado ese tu mazaida. Nos despedimos de todos y busatros y busatras eh, Nos sentimos la semana bien en Cendorella Y turistamos con Ascende o, o programa Lucha Libre A plantar fuerte